Con locura y hasta me imaginé que si tú me dejabas no iba a poder vivir Pero me he convencido que en esta vida todo se olvida, todo se olvida Pero me he convencido que en esta vida todo se olvida, todo se olvida Cuando tú me dejaste, sentí en el corazón Ese dolor profundo que turba la razón Ayer, después de tanto tiempo Mis ojos te han vuelto a contemplar Y al saberte muy triste y desamparado Tú me hiciste llorar, tú me hiciste llorar Y al saberte muy triste y desamparado tú me hiciste llorar, tú me hiciste llorar Nueva pasión yo tengo, por eso soy feliz, olvidando las penas que me causó tu amor. En cambio sé que tú vives angustiado, desesperado, desesperado. En cambio sé que tú vives angustiado, desesperado, desesperado. Cuando tú me dejaste...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 tu me hiciste llorar